Para hablar sobre la marcha de las antorchas que se va a realizar mañana aquí en nuestra ciudad, va a ser desde las 17 horas en Ayacucho y Pellegrini, ahí en la Facultad de Ingeniería. Y para hablar un poco más sobre este tema, estamos en comunicación con Federico Galloso, quien es el secretario general de COAD, gremio que nuclea a los docentes e investigadores de la UNR. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Darío Ulias y Beto Palacio, te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo a n Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buen día. Bien, comentanos un poquito sobre esta marcha.、Eh, va a ser mañana en Ayacucho y Pellegrini a las 17 horas. Sí, y está en el marco ¿no? de una jornada de protesta que tiene que ver con la defensa de la universidad pública. En este caso, bueno, del desfinanciamiento que estamos sufriendo desde el presupuesto y de la parte salarial, que este mismo tiempo no se ha hablado tanto de este tema, pero para pasarte algunos números, los docentes universitarios. Desde noviembre a esta parte,、uh -huh. nuestro el poder adquisitivo de nuestro salario cayó un 59%. O sea, estamos hablando que en cinco meses perdimos más de la mitad de lo que podíamos comprar con nuestro sueldo.、Uh -huh. Y esto repercute primero en nuestra vida cotidiana, este, precarizando nuestra vida y además en la excelencia académica, porque estamos viendo casos de compañeros que se están yendo a trabajar a otro lado. Y a veces, viste, hay lugares muy específicos, áreas muy específicas que no es fácil conseguir a alguien que venga a dar clase s y más por estos sueldos.、Eh, entonces, digo, repercute tanto en nuestras vidas como en la excelencia académica.、Eh, para que te des una idea, hoy, un profesor asociado con cinco años de antigüedad, que es una de las escalas de mayor categoría en la escala docente, su salario está por debajo de la línea de la pobreza. Así que, o sea, e s t a b a hablando de una jornada laboral de 40 horas semanales, ¿no? Ocho、sí. eh, horas diarias. ¿Qué sería? ¿Menos, de, se menos de 300 mil sería? Está、eh, para las. Como ves, para las 40 horas la garantía salarial es 500 mil pesos. Ah, bien. Ahí está. Este, así que bueno, esto sumado al combo del desfinanciamiento. Atroz que, que, que tienen la, los presupuestos de las universidades. O sea, estamos en m o m e n t o que se rompe algo y no se puede reponer, no se puede reparar. Este, creo que el gobierno tiene, tiene que escuchar y que no está dando muestras de hacerlo. Entonces, de esta manera, el único horizonte posible que tenemos es dar la lucha. Así que en este marco, vamos a estar el jueves con un paro total de actividades. A nivel nacional, en el cual, algo que hacía mucho tiempo que no pasaba, absolutamente todos los sindicatos docentes y todos los sindicatos no docentes de todo el país vamos a estar de paro. Así que no va a haber una facultad o una escuela dependiente de las universidades funcionando a lo largo y a lo ancho del país. Eso el día jueves. Y el día miércoles vamos a hacer una marcha de antorchas para visibilizar nuestras demandas. Que va a salir a las 17 horas de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Agrimensura. Y vamos a marchar por Pellegrini y después、eh, iremos hasta la Plaza 25 de Mayo. Y esto digo, está todo coordinado con todas las agrupaciones estudiantiles que están de acuerdo, digamos, con nuestro reclamo、uh -huh. y suman lo suyo, como becas, comedores y un montón de cosas más que se están viendo recortadas en estos tiempos. Bien, podría decirse que es una, una nueva marcha. Federal Universitaria, teniendo en cuenta bueno, la, la, la que ocurrió en el mes de abril,、eh, ¿sirvió de, de algo o podrías hacer un análisis positivo digamos, de lo que fue la primera marcha?、Eh, teniendo en cuenta ¿no? que solamente hubo presupuesto para, para la UBA, digamos, para la Universidad de Buenos Aires, y el resto del resto del país, nada. Digamos, es un,、eh, ¿Fue una, una marcha positiva la del 23 de abril? Mira, yo la considero absolutamente positiva. Creo que fue una marcha histórica.、Eh, nos sobrepasó, la verdad. Nadie, si bien esperábamos que sea grande, pero la magnitud nos sobrepasó por completo. Digo, y más allá de que el gobierno escuche o cómo actúe,、eh, creo que sirvió para instalar en la sociedad y para demostrar, porque, a ver, una marcha tan grande no se explica solo con gente de la comunidad universitaria. Todo lo que, yo estuve en Buenos Aires, pero. La marcha acá a Rosario fue monstruosa también. Digo, no se explican marchas tan grandes solo la, si solo la conformamos docentes, no docentes y estudiantes. Salió mucha sociedad así, que no, no tiene, o egresados, o gente que no tiene contacto con la universidad pública. Y eso demuestra de alguna manera cuál es el valor que la sociedad le da a la universidad pública. Entonces, creo que en principio haberla logrado poner en valor de cara a la sociedad fue muy importante. Y además,、eh, el gobierno, por más que comparta memes de un león bebiendo lágrimas de zurdo, que se haga el que no escucha, se vio obligado a hacer cosas que no las tenía pensada s hacer. Desde la conferencia de prensa que dio la noche anterior, no, ¿qué conferencia de prensa? Una cadena nacional que hizo la noche anterior,、eh, hasta aumentar, muy poco, por supuesto, y muy insuficiente, aumentar un poco los gastos de, de funcionamiento. Tuvo que salir a dar alguna que otra explicación, no tanto el presidente, pero sí de su entorno. Yo creo que, que acusaron recibo. Este, a ver, no porque hayan entendido, yo la verdad no, no espero que desde el gobierno entiendan la situación, pero sí se vieron obligados a hacer algunas cosas que no la tenían en agenda.、Eh, bien, ¿cómo está la situación de, de la UNR aquí en la, en la ciudad、eh, en cuanto al presupuesto? ¿Cómo, perdón, justo, el、eh, tosí no te escucha?、Eh, no, te decía que cómo está la situación de la, la u n r en cuanto al presupuesto, teniendo en cuenta esto, esto que marcabas, que no hay ni siquiera para arreglar un foquito que se rompe. No, no, está, está tremendo. Mira, por darte un ejemplo. Digo, porque son números que manejo más yo, porque trabajo en el Politécnico, pero esto lo podemos trasladar a cada una de las facultades. El Politécnico tiene, tiene un presupuesto mensual de un millón de pesos, un poquito más, un millón cien, creo, algo así. Vos imagínate que con un millón cien es、eh, para que viva una familia,、sí. y, hay, y más o menos. Imagínate una escuela que tiene siete terminalidades, cuatro pisos, ascensor, laboratorio de física, de química. Taller de tornería, de carpintería, de control numérico. ¿Qué haces con un millón de pesos?、Eh, tenés que elegir、eh, qué actividad haces. ¿Haces una o haces la otra? Eh, eh, o arreglar el ascensor o poner papel higiénico.、Eh, y así lo estamos viendo. La facultad de veterinaria pasó un mes de pagar un millón de pesos de luz, al siguiente pagar cuatro millones. Estamos hablando de una situación realmente crítica. Que no es casual,、eh, el, el, yo creo que es, es adrede. El gobierno la está desfinanciando para, <coughs> o para dejarla morir o para poder privatizarla, que creo que es su, su último sueño. Porque desprecia todo lo que ocurre en la universidad pública. Se registraron、eh, números, digamos, preocupantes en cuanto a deserción estudiantil, porque, bueno, siempre hay un poco ¿no? de, de chicos que dejan la carrera porque tal vez no les gusta o porque no pueden, pero. Pero se registró un número alarmante de, de deserción, teniendo en cuenta el contexto que atraviesa la universidad y también el país. Mira, no tengo datos estadísticos como para decirte algo serio. Sí、uh -huh. te puedo hablar de casos puntuales que me estoy enterando.、Uh -huh. De estudiantes, por ejemplo, que vivían afuera, que no pueden pagar más el alquiler. Es producto de la, de la desregulación de los alquileres. Otro que entre el alquiler y el aumento de, de los colectivos. Se le costaba, les costaba mucho, no están viniendo. He escuchado compañeros que me contaban de, de estudiantes suyos que le decían esto, pero no te puedo dar una estadística a nivel, a nivel UNR como fue la deserción, porque no, sería mentira. Perfecto, Federico, muchas gracias por, por habernos atendido unos minutos.、Eh, y bueno, mañana、eh, seguramente estaremos ahí apoyando la marcha que se va a hacer aquí en Rosario. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, así escuchamos a Federico Galloso de la COAD, el gremio que agrupa a universitarios. Y mañana con esta marcha de las antorchas. Así es, mañana lo, lo comentaba Federico, va a ser a las 17 horas en Ayacucho y Pellegrini, en la Facultad de Ingeniería, para marchar hacia la Plaza 25 de Mayo, una marcha de las antorchas que, entre otras cosas, reclama presupuesto universitario y también.